l a a n d i n a aceptó y a la Lola p i e r a Pero esa mintió y dijo: No insistes, no insistes, no insistes. Y golpeó con la piedra. El pachuco desapareció. Luna y p l a n t i t a se abrazaron s o r a n d o y prometieron no volver a tocar esa piedra. Cada una se fue a su casa y Luna entró en la pared del jardín, en el fondo de su casa, para no verla más. ¡Fiii!